Entre febrero de 2003 y mayo de 2005 fueron detenidas 116 personas en toda Euskal 28 de ellas navarras, en siete operativos diferentes. Están acusadas de ser parte del aparato de información y captación de ETA. Al menos 35 denunciaron torturas ante el juez, aunque más de la mitad afirmó posteriormente haber sufrido tortura. Ahora, dos navarros, junto con 11 personas más del Calería, serán juzgadas en diciembre en la Audiencia Nacional. Solicitan entre 7 y 10 años de cárcel para ellos. Estas detenciones se dieron en un contexto en el que todo era ETA, incluso el periódico Eguncaría fue cerrado y sus directores detenidos por ser de ETA. Todas estas personas, que serán juzgadas en diciembre, eran personas activas y trabajadoras en diferentes ámbitos en sus pueblos y barrios. Construir un proyecto de sociedad nuevo diferente al actual estaba haciendo su trabajo, y por eso la sacaron de la calle. Las pruebas fundamentales de este juicio son la documentación incautada a un miembro de ETA, una lista de 50 nombres encriptados en los que aparecen alias o iniciales, y las declaraciones obtenidas bajo torturas por la Policía Nacional durante el periodo de incomunicación viene porque básicamente se supone que la vacunas se hacen en prevención de que la gente se pueda integrar en ETA las o sea, o sea, acusaciones serían el delito sería el poder que integra en ETA es la mayor barbaridad de la que se está hablando en estos juicios, ¿no? ya no es el delito en sí sino que puedas cometer un delito a futuro entonces ahí, o sea, ahí viene el nombre de lo preventiva Exigimos a la Audiencia Nacional y al Estado lo siguiente la suspensión y archivo de este y otros juicios similares por ser injustos y carecer de base jurídica alguna. La derogación de la ley que posibilita la incomunicación, tal y como se lo exigen estamentos internacionales en la defensa de los derechos humanos, como el Instituto Internacional o la ONU, como medida más eficaz para acabar con la tortura. La puesta en marcha de mecanismos que posibiliten el desarrollo de la igualdad de oportunidades ...y condiciones de cualquier proyecto social, cultural o político... ...sin más tope que la capacidad de cada cual para sacarlos adelante. En el caso de nada que tuvo cuatro años, ¿no? Son cuatro años de cartel para que luego se ¿no? Entonces, evitar pues, tener una persona hasta cuatro años de prisión está gratis, ¿no? De hecho, yo creo que ni la mitad, ¿no? un poco más de la mitad para juicio. ¿no? Hago una redada, me llevo al copón de gente por delante, bajo la hipótesis de que y se a la ENETA o se van a la ENETA, y bueno luego ya presentaré si tengo que presentar alguna prueba o luego ya, pero una por una, ¿no? quito a ciento y pico personas de la calle. o El motivo yo creo que la nuestra, como con cualquier otra, es la de siempre. ¿no? O sea, hay sectores de las sectores adversales ¿no? que molestan por su trabajo y que son los que eliminan, sea Segunkaria, EGIN, Redarte Super, SEGI o, o, o lo que sea. ¿no? Cada época tiene un diseño de represión o, o el momento y, y se diseña una estrategia represiva y, Pero el objetivo prioritario de ellos es sacar a la gente de la calle